Para arrancar esta tarde en Play Kiss, el sonido de Mr. Rod Stuart. Esto ha sido Baby Jane. ¿Cómo estás? Tres horitas por delante para disfrutar un montón y pasarlo realmente bien, claro. Evidentemente, como cada tarde de 5 a 8 horas menos en Canarias, esto es Play Kiss. Buenísimas tardes. Unas ganas tremendas, ¿eh? De pincharte un montón de canciones, de contar con tu participación a través del 606-712-658. Además, hoy es un día muy especial en Playkiss porque hay un disco muy conocido, muy especial, muy grande de la música española que hoy cumple 34 años. ¿Cuáles? ¿Ah? Pues mira, te lo voy a desvelar enseguida, pero antes te voy a pinchar exitazos como este de Jimmy Somerville. Todo b i e n s í Yo s o y Víctor Álvarez. Vamos a por ello. Buenas tardes. Todas las tardes en Kiss. Yeah, play Kiss. Come on. Ready? Yes.、Yeah. De los 80 en k i c h e n k this o FM Esto es Kiss. Esto ha sido el Manic Monday. Y hoy tenemos un especial de Mecano en Play Kiss. Debido a que el gran álbum Descanso Dominical hoy cumple 34 años. Y no solamente este disco, fíjate que desde hoy no me puedo levantar en el 81 hasta su último concierto en el 92. Mecano ha sido una formación que ha marcado a generaciones. Y son considerados、eh, los Beatles del pop español. Entonces queremos que en nuestro WhatsApp 606-712-658 606-712-658 nos cuentes, pues de todos sus temas, ¿con cuál, de, con cuál de ellos te quedas, si es que puedes escoger solamente uno y por qué esa canción. Hoy, gracias a Smartbox, tenemos de regalo un pack pura aventura. Ya sabes, 606-712-658. Esto es Reiki. Todas las tardes. キース。 Sunset in your eyes, brown and gray, and blue beasts, clouds are stalking islands in the sun. I wish I could buy one out of season, but don't. Hoy es el aniversario de uno de los discos que más cariño tenemos: el aniversario de Descanso Dominical. De mayo de 1988 se publicaba el álbum de Mecano Descanso Dominical, el disco de la excelencia y del triunfo de Mecano en España, Latinoamérica y Europa. Con tal motivo, hoy dedicaremos gran parte del programa a repasar lo que significó este lanzamiento para la historia del pop español, que hizo que nuestra música rompiera todas las previsiones más allá de nuestras fronteras. En ese momento, en 1988, Nacho y José María Cano atravesaban un momento dulce en cuanto a la creación y a la relación entre ambos. Tenían claro dónde querían llegar con Mecano y se involucraron al 100% en la confección de este disco, aportando la mitad del repertorio cada uno de ellos. Descanso Dominical incluía el tema Mujer contra Mujer, que inicialmente despertó algunas dudas, ya que en aquella época nadie del entorno del grupo sabía cómo respondería el público ante una historia de amor entre dos l e s b i a n a s Aún así, Mujer contra Mujer consiguió el mayor éxito en Latinoamérica, algo especialmente remarcable en países como Chile, Puerto Rico o Nicaragua, donde la homosexualidad estaba aún castigada en sus códigos penales. De hecho, en México la canción fue prohibida en las emisoras de radio, aunque afortunadamente su gran éxito obligó a radiarla. Nada tienen de especial. Dos mujeres que se dan. ただいまいまいまいまいまいま どんどんどんどんどんどんどん 《Yo por la「よっこら」》 Será cuando acudas a esa gira 20 aniversario de XFM, gracias a Mecano Experience. De hecho, el primer concierto de la gira 20 aniversario de XFM será el próximo 25 de junio en Valencia. Tienes absolutamente toda la info en XFM.es, al igual que la venta de entradas. Yo te prometo que va a ser espectacular, que vas a alucinar con esa puesta en escena tan increíble. Esto es Kiss. よかった。 h Every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then, when you find yourself lying. estado de ánimo. Oh yeah, esto es. costaba Mucho decir dos palabras tan fáciles como te quiero, no sé si por vergüenza, porque era Words, temas z o que te pinchamos en Play Kids cada tarde de 5 a 8. Y hoy te estamos preguntando en el 606-712-658 que nos c o n t a r á s cuál de todos los temas de Mecano con cuál te quedas, si es que puedes escoger solamente uno y por qué esa canción. A ver qué nos cuenta, por ejemplo, Jolie desde Segovia. Buenas tardes, pues a ver, a mí, para mí, mi canción u número o n uno de Mecano es. Un año más, porque se me p o n e todos los pelos de punta. Esa es una canción que me llega hasta el alma. Y bueno, pues como dice la canción, a los que ya no están, echaremos de menos, pero con una sonrisa siempre en la boca. Y bueno, ¿qué más decir de esa canción? Si es que lo dice todo. Así que esa es mi canción. Un año más de Mecano. Recordándote cada noche vieja, ¿verdad, y o l i Bueno, va a ver qué nos cuenta, por ejemplo, también por aquí tengo a Andrés desde Alicante. Buenas. Bueno, una de las canciones con las que me quedaría de mecano es la de un año más. ¿Por qué? Pues muy fácil, por todo lo bueno que transmite esa canción. Aunque sí, todas son buenas. Un saludo. Un saludo Andrés, desde luego es que transmite mucha energía positiva, ¿verdad?、Eh, Esther desde Madrid, buenas. La verdad que es súper difícil elegir un tema de mecano, e h porque además es uno de mis grupos preferidos. Es una pregunta que me he hecho muchas veces, pero ahora pensándolo creo que me quedaría con Hawái Bombay, porque me acuerdo cuando la estrenaron en el 1, 2, 3, yo era súper pequeñita y, y me impresionó, me impresionó la actuación, me impresionó la música, me impresionó todo, la verdad, fue genial. Así que mi tema preferido de Mecano es ese. a g o huevo m bal. Gracias, un beso. Un beso, gracias a ti. Cuantos buenos recuerdos. Aparte, igual de acordarnos del 1, 2, 3, ¿verdad? Carlos, desde San Sebastián. La canción que más me gustaba de Mecano era Aire.、Ostras. Soñé por un momento que era Aire. Es que me daba mucha libertad. Me, me, me empatizaba con esa canción. Me sentía. ¡Buah! o sea de verdad pensaba que era aire muy buena me ha encantado tú wow, cosas que no se pueden explicar con palabras verdad una pues era por ejemplo esta canción de e m cano la de aire a ver maría josé desde manzanares hola bueno pues la canción de mecano que siempre me ha gustado mucho es la de hoy no me puedo levantar yo he sido、mmm, una marmota pero total y esa canción me va al pelo Y, y, y vamos, es que cada vez que me tenía que levantar por las mañanas, poner el pie en el suelo y era. Hoy no me puedo levantar. Buenas tardes, un besito para todos.、No. Buenas tardes, un besito para ti también. Me recuerdas también un poquito, más que marmota, un poco a m o f f l i v e r d a d m o f f l i tiene sueño, m o f f l i está dormido. <risas> Javier desde Barcelona, ¿cómo estás? Buenas.、Eh, la canción de Mecano que más me gusta. Es la fuerza del destino. Tiene una. Me r e c u e r d a a una persona muy especial. Ahí se suspiró. Y bueno, pues. ¡Oye! s la canción que yo voy a vivir con ella, la primera, con la primera chica con la que salí. Entonces, u n o pues. Tiene algo especial. Hoy、oh, esos recuerdos bueno, especiales. Un saludo a todos. Un, un saludo para Javier desde Barcelona, como suele decir siempre, desde el mundo. Venga, que sigue la música en Kiss 606-712-658. ¿Cuál de todas las canciones de Mecano con cuál te quedas? Si es que puedes escoger una. ¿Y por qué esa? Esto es. Play Kiss. Todas las tardes. En Kiss. En Kiss. Y ahora llega Eve King. Esto se llama Excess Anose. Energía positiva cada tarde en Play Kiss. A mi voz. They r e me gonna to run back to me. They always wanna come, but they never wanna leave But they never wanna leave. Light of hand and twist of face On a bed of nails she makes me waste And I wake without you final dentro de joshua t r u y e l sonido de youtube w y dot without, without you enorme ¿eh? el bello totalmente n i z a d o está por aquí echando a nuestro instagram en playkiss guión bajo es a ver qué nos、eh, comentabais por aquí a ver cuál es su extracción a n de mecano favorita por ejemplo pilina 73 dice que barco a venus que no puedes coger alguna、eh, maría ángeles 42 54 dice eugenio salvador dalí、eh, por aquí en el lago artificial buenísima también la fuerza del destino por ahí dice eh, eh, eh, eh. Magic Aid también me comenta por aquí, me cuesta tanto olvidarte, bueno. Y también tus notas de voz al 606-712-65. Hoy tenemos en juego, gracias a Smartbox, entre todos esos mensajes que nos mandéis, regalaremos un pack pura aventura. Y vamos con más música entre Kiss, claro. Como esta de b l u e s o Un Gang, se llama The Baptash. Play k i o d a s s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 Mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do now it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Get the in now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 クリストです。 ケマラビアルエ i シタゾウディキムカルスエルペティデ e ビサイス。 Bueno, ¿tú te acuerdas del pitufo bromista que decía aquello de te t r a i g o u n a c h o p e s i t a Bueno, sí, no es una broma esto. Esto es, esto es real,、eh. tengo por aquí una nota de voz、eh, para ti. Sí, sí, exclusivamente para ti.、Eh, q u e r e m o s que hay alguien a que te enseñe a e s de vida.、Eh, por favor,、eh, caballero, ¿puede usted contarnos algo? Hola, soy Ricky García. Cada día más recuperado,、Hola. me he dicho. Me voy de casa, me cojo un barco a Venus, a Hawái, Bombay, nada de maquillaje, que me dé el aire. A ver si la fuerza del destino quiere que esté de nuevo mañana con vosotros. Y pensaréis, este chico es una joya, y os lo agradezco, pero solo. Soy el peón del rey de negras, aquí entonando el blues del esclavo. Yo también os quiero mucho. Y nosotros a ti. Esto es Kiss.